The curfew as line, the comedy divine The bulging eyes of puppets, strolling the lightning screen <laughs> Sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí puto directo puto directo estamos en puto directo sintiendo que tenía por ahí algún chatero que pensaba que ay que yo diferido ay y para arriba miré lo que lo que me dice Eh, ya, ya me había enganchado al enlatado. Hablabas de todos sus desnudos. Sí, sí, bueno, sí, hablaba de hacer el programa en pelota, que nunca he hecho el programa en pelota, pero bueno, eh, venía con eso, ve que, claro, si hay cámara, a veces me yo, la verdad, que en pelota pierdo, perdón, mogollón, veces, yo, yo lo que hay, entonces, pues, casi mejor que la mia voz tampoco llegue sea ninguna maravilla, pero mejor que la mia imagen, seguro que llego. Bueno, sella como sella, que esto se dispara, sea como sea, está sintiendo ahora mismo Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del libro de Ubieu, y en puto directo, en puto directo, se está sintiendo ahora mismo y día 12 de enero del año 2017 y son las 21 y 18. Bueno, no, que como tengo sentencia internacional, igual no es ahora, pero bueno, vamos a decir que son las... Las 21 y 19 en el meridiano de Greenwich más uno, que me parece que ahí es donde estamos nosotros, la frase horaria. y sea como sea, está en el 107.3 la frecuencia modulada o en www.radiocuca.org la nuestra no emisión en digital no siendo que tengas descargado este podcast en este caso un sería día 12 de enero porque todavía nunca subido el podcast entonces lo que ainda no te ha subido no puedo bajarse pero bueno, si llega cualquier otro día igual lo que pasa es que lo bajaste de mm, archivo.org que llega donde los guardo ¿eh? acordáis archivo eh, con, con un con punto ¿eh? ya sabéis que, que puede ser punto es punto com punto it punto as estoy y punto gor como la radio la radio también es mutuor hacía lo mucho mayor eh, el, el, el compañero José Antonio el que hacía los capítulos prohibidos hay unos años él sí que sí que sabía decir el mejor Bueno, y como vos decía, eh, como dice, dime la. Hoy hoy llegué 501, cada día tiene un nombre diferente. Dice que son dos la tarde, ¿eh? que ahí, que las dos de la tarde, que que está sintiendo anedonia a las 2 de la tarde. Está sintiendo anedonia en antes de, de facese, esto ya, oh, el acabose, anedonia está haciéndose las nueve y pico y, y, y ella está sintiéndole las le, le, dos y pico, estoy, uff, oh, el numa más, el acabose, el nuna y mi madre que, que aguante esto, oh, madre de Dios. y por supuesto que estás sintiendo falar al bueno pues al, al que el, el realizador ¿eh? el, el productor el, el, el locutor el presentador el, el de todo ¿eh? de todo en Edonia ¿eh? a la neodoni miserable. Eh, muchas gracias por estar esta noche sintiendo sintiendo este programa muchas gracias por estar esta noche eh, aquí compartiendo la anedonia eh, y por supuesto la miseria, no, no nos olvidemos de la miseria, no hay que hacer la miseria este programa de estilo aparte es, igual, es anedonia y miseria Y, y hoy, eh, al, al entrar en el sitio, en el, en el local, en el yard de, de la radio, pues bueno, eh, cualquiera, yo voy a describiros un poco como, como esto, ¿no? Pues para pa entrar en este sitio, eh, lo primero hay que abrir una persiana metálica, ¿eh? una persiana metálica, pero que no abre para arriba, como otros que... que abren para arriba y mueven, de arriba a abajo. No está allí para los para los Tú abres la la persiana, estás sujetada por un candado, realiado cabre el candado y entonces abres el candado y se partes dos fuelles de de persiana metálica, una pa pa pa mancha y la otra pa mazorra. Entonces es ahí tú detrás de la De la presión metálica pues topes una puerta una puerta, ¿eh? puerta de aluminio de ¿eh? aluminio y cristal un, un poqueñín de aluminio y mucho cristal mucho cristal ah, oye, agarres otra llave abresla y, y ya entres a lo que lleva radio cuca no un, un pasillo que ¿eh? un pasillín estrecho ¿eh? que lleva Radio cuca Eh, claro, según según entres lo, lo que ves, o lo que, o lo que te llama la atención, porque bueno pues está ahí al fondo y, y, y cubriendo las paredes y demás, ya un montón de, de libros, eh, un montón de, de estanterías llenas de, de libros. Está bueno sí, y, y la sede de Radio Cuca, y el yard de Radio Cuca Pero, pero bueno, la mayor parte de espacio, yo cuido que si me diéramos el espacio, eh, ocupen más espacio los, los libros que, que lo que tiene que ver con la radio. Eh, yo cuido que, que ocupa más espacio la biblioteca CUCA ¿eh? que Radio CUCA. Eh, este proyecto que tan guapo que tenemos aquí, yo cuido que es lo mayor que dio esta radio, la, la biblioteca CUCA. Eh, si, no sé, a mí, ya que la verdad. Una de las razones por las que tanto me presta mi venir a mí venir a la radio y hacer radio en Radio Cuca, seguro que llevo por excitar No estoy rodeado de libros, porque dentro del estudio, en contra de, de, de la mi opinión los míos consejos, no hay todavía estanterías con libros. Cuido que les, que les acabará habiendo. Pero bueno, no estoy rodeado de libros, pero tengo los muy cerca, tengo un montón de... Un montón de libros, un montón de papel impreso, ¿eh? muy cerca de muy cerca de mí. Eh, este este local es muy pequeñín, ¿eh? muy pequeñín, yo no sé, no soy yo bueno calculando, midiéndoles las superficies, pero así, no sé qué tendrá, ¿30 metros? Sí, no sé, igual me pasa, igual me quedo curto, ¿eh? no lo sé, no lo sé, pero bueno, sí, 20 y pico, 30 me pasa a mí. Y, y bueno, no puede decir, ¿cómo coño? Eh? En, en un espacio tan pequeño, ¿eh? claro, que está ahí los metros que, que tiene el baño, que el baño sí que lleva pequeño del todo, ¿eh? tiene un cagadero ahí en una esquina y un y un lavabo un tío más, y a cuando que lleva. Eh, pero bueno, ya come, yo qué sé, pues un metro y medio cuadrado, unos metros, no sé, no sé, ya vos digo que yo soy malo, joder, midiendo estas cosas, pero bueno, pote por ahí. Y después está el estudio. El estudio que tendrá también otros 5 metros cuadrados. Sí, cinco metros cuadrados. ponen No sé, ya os digo. Cinco de esto y otros dos del baño. Cinco y dos, siete. Luego tal el paseo ese que, que os decía que, que está nada más Un paseo que tendrá que dos metros y medio del de largo y un metro de ancho. No sé si llega el metro de ancho y es muy estrecho. Bueno, de, de ese mes en cuando vine yo aquí con... con gente que te iba ruedas y pensaba tener miedo que no entraran de los de los tan y el pasillo pero pero sí sí que sí que entraban sí que entraban bueno eso yo vos digo pues ponte que tenga dos metros de largo y y como mucho uno de hecho otros dos dos cinco y dos siete y otros dos ocho nueve va nueve y qué cuántos queden entonces pa pa biblioteca qué Sé yo que quedarán 10 metros cuadrados por biblioteca, una cosa, una cosa sena. Bueno, pues en esos 10 metros, 10 metros cuadrados que queden, que queden libres, hay estanterías cubriéndoles las paredes. Tres paredes hay, tres paredes de, de Radio Cuca totalmente cubiertas de, de estanterías. Y, y en esas estanterías, eh, muchos libros, no me acuerdo cuántos libros hay. Eh, eso el. el collacio el el el, el fío del agobio y el que y el que lleva la bibliotecuca. Nunca quiero, tantas muchas veces aquí eh, restolando entre los libros y, y animo lo siempre a que entre al estudio a hablar a hablar conmigo, a hacer anedonia. Ya sabéis que anedonia eh, es mucho un programa, mucho más prestoso, ¿eh? cuando cuando hay cuando hay personas eh, faciéndolo haciéndolo conmigo, cuando no te la la ni come ser miserable solo porque a ver, yo no aburrimiento, sentir siempre al al mismo, ¿no? A la misma persona. Hombre, Tengo que agradecer mucho a los a los chateros, ¿eh? a los chateros, a, a María y a, a Macetu que son los que están esta noche aquí, porque el, el fecho de yo que sé, aunque no sé tampoco participa mucho a lo mejor, no escribe gran cosa, y, a ver también y el lógico, ¿no? Porque pues el retraso que me imagino que tendrá en todo lo que yo falo el internet. que yo falo unas velocidades bueno pues bastante grandes y cambio de tema a menudo pues bueno pues establecer una conversación no sería no sería cosa fácil pero menos fecho de saber que que hay gente que está que está sintiendo los baballares que yo he suelto va pues a mí préstame oye ya yo un yo una cicat para para para hacer esto por ejemplo la semana pesada no había nadie y hice un programa muy cortín de Don Orina tampoco tenía yo intención de hacerlo más grande porque era la noche de Reyes y tenía que ir a acostarme temprano para que me para que me traigan en regalos si no ya sabéis no no los traen no los traen que hay que echarse temprano o sea que no pasaba nada pero bueno seguro que si se hubiera tenido gente me hubiera alargado un poquitín más ¿eh? eh, así que lo he dicho muchas veces a la gente que está que está en el que está en el chat ya sé que posiblemente haya otra gente que, que no está en el chat ¿eh? eh pero que a lo mejor está sintiendo anedonia en directo bueno pues pues un saludo enorme también para para todos ellos que pasa es que, claro, yo, yo, yo no, sé si, eh, no sé yo qué estáis ahí, pero bueno, vamos a suponer que te eh, es, vamos, vamos a creer a que estáis, ¿vale? Bueno, pues que estaba yo hablando de, de la biblioteca ¿eh? y de lo que me presta Fazer Radio en este espacio arrodeado de, de libros. Y a lo mejor precisamente por, por estar aquí arrodeado de, de libros, Eh, bueno pues vino me a la cabeza que, que yo cuido que nunca falé ¿eh? en este programa de, de esos espacios tan fascinantes que son familias bibliotecas. ¿eh? o igual sí que falé no lo sé no, no, no me acuerdo Entre que este programa ya es muy, ¿eh? muy muy longevo y, y que la mía memoria cada día que pasa es peor ¿eh? A ver, ¿qué dice María? Procure intervenir lo mínimo posible. No quiero interrumpir el programa, que es tuyo. ¿Ves? Ya estoy interrumpiendo. <risa> no, no, bendites interrupciones. Yo encantado. Por cierto, María, me parece a mí que, que ya la es más, la más indicada, ya es la persona más indicada de los que estamos aquí presentes. Hombre, me hace tú también, que también sintió muchos. Eh, padecinos eh, si de alguna vez eh, en Anedonia se habló de, de bibliotecas. Que tampoco importa que se tenga falado o no se tenga falado de biblioteques, porque yo voy a hablar otra vez. ¿eh? <risa> ¿eh? O voy a hablar otra vez porque eso, pues hoy al cordeme. Mira, precisamente ayer estuve en la, en la biblioteca pública de Ubieu, la biblioteca del, del Fontán. Raro y el día que no voy. ¿eh? Voy a la biblioteca día sí, día también. Al salir de, de trabajar, voy a, a leer... eso sí que ya los de alguna vez por aquí lo de que curiosamente yo en casa no soy ya ayer nada más como mucho en antes de dormir en la cama ahí sí ahí sí llevo mucho muchos días y y préstame pero yo lo yo lo único yo lo único si no lle eso no no tal ahora los reis trajeronme de regalo un sillón muy cómodo pa pa ayer y mesmo una una lamparina un flexo que se diz, que supuestamente viene en conjunto y si tienen esas dos cosas para ayer seré quien ayer en casa sabe Dios no lo sé Intentarélo, lo intentarélo todavía no me puse no me puse sigo dentro la a la biblioteca sigo dentro de la biblioteca que ayer por cierto un saludo para Para pa el Collacio de, de la Mala Hostia, que ya fue mucho que no falló el, el solo programa, a Mala Hostia, el, el programa musical que me prestaba. ¿eh? No soy mucho de programas musicales, pero sí prestaba, ¿eh? ¿eh? en fin. De hecho mes en cuando también siento el del raposo, eh, que también me también me presta. De hecho me en cuando también siento al al al al Selectu. El Selectu también fue un programa, puh, puh, tienes que ir más temático, entonces tienen que eh, tengo que tener el día para ello, pero pero bueno. El del Raposo, no, el Raposo, Dios eh, pues Dios, puede lo que sea. Eh, y, y en el, La Mala Hostia, pues sonaba rock, básicamente rock. Era un programa muy prestoso, tenía algo de vecino, tenía algo... A, la, a la hora que ocupé yo ahora, esta ya era la hora que, que tenía el de la mala hostia. A más cuadra que el rapaz que hacía la mala hostia y también el, el carpintero de la biblioteca, ¿eh? todas las estanterías que, que tenemos en la biblioteca, pues, construyó el, el rapacesi. y nada yo hacía mucho con un venía y ya decíame el de verdad estoy buscando por aquí todos los gesturos y tal y dije yo coño tienes que pasar por la biblioteca que que que cada día está más está más llena el fío de la gobi no para de llevar libros para allá y tal y decíame coño voy a tener que que hacer más estanterías pero ya casi nunca queda sitio le dije digo sí sí en mi opinión sí queda sitio Porque yo cuido que mientras quede un centímetro cuadrado de, de pared en sin, en sin estanterías, entonces en ese que, que da sitio. Ya os digo que yo soy parte diario mismo aquí, dentro del estudio, ¿eh? de llenarlo de de estante de estanterías y de, y de llenarlo de, de, de libros. ¿eh? Porque yo estoy muy a gusto en los espacios, no los que hay libros, no sé. El, el papel impreso emana de algo, no sé exactamente lo que, no sabría no sabría yo no sabría yo decirlo, de explicarlo, pero bueno, tiene algo que me fae sentir bien, me, me fae estar calmado, ¿eh? Y es como, no sé cómo de explicarlo, toda esa sabiduría que está allí dentro, pero tan estado pasivo, está allí, ¿eh? Y tú veslo, míraslo, y dices, madre de Dios, todo lo que hay allí dentro, toda la historia, todos to, to los días, todos to los saberes, todos los pensamientos que están metidos y están metidos, una quietud absoluta, en un silencio absoluto, ¿eh? bueno, hasta que lo tú o cualquiera lo coge y, y lo abre. Pero mientras tanto son como un contenedor, un contenedor que está ahí totalmente quieto, ¿eh? esperando. ¿Será eso? ¿Será eso por lo que a mí me me transmiten los libros esa esa calma y por lo que me gusta estar rodeado de, de libros no sé pues pues igual sí igual sí ¿eh? y claro poniéndome poniéndome a pensar ¿eh? pensé cuál es la primera biblioteca de la que yo tengo conciencia no sé si fue la primera que, que visité visitarla y así un poco tal ahora me entenderéis por qué Eh, y era la, la biblioteca de, de clase mm, no tanto como ahora o, o bueno o quizás o quizá más que ahora, no lo sé, pues cuando yo ya era niño y eh, iba a escuela, pues llevábase eso de que había que educar a los a los niños, a los escolinos, para que fuéramos lectores, eh, leones, que decía un un profesor que, que tenía yo, un profesor que tuve después de esta primera experiencia, que, bueno, pues no sé qué edad podía tener, nueve años, diez, a lo mejor, eh, y la profesora, que de aquella todavía teníamos una, una nada más, era el ciclo medio de educación general básica, tercero, cuarto y, y quinto de cheve, Eh, y no sé qué año fue, el eh, cuarto quinto de Chevet. De eh, bueno, pues ocurrió si a la profesora una cosa que supongo que, que no se le ocurría a ella, que lleve un método pedagógico eh, para animar a la lectura, que a eh, hacer una mini biblioteca en la clase. Eh, y cuando digo mini, digo muy mini, porque en la clase, pues que sé yo, seríamos treinta y pico, 40 guajes. ¿eh? Y la biblioteca consistía en, en, en tres estanterías de, de, de un metro de, de, de ancho, más o menos, era un armario. ¿eh? Y en esas tres estanterías que tenía el armario pues, pues había libros. ¿eh? Y fue precisamente donde cogía aquel libro de, de cuentos que, que daría lo que fuera, daría lo que fuera por, por, por saber cómo se titulaba, por recuperarlo, por volverlo a... A tener, eh, no me acuerdo de otros cuentos, me de un cuento que, que no sé si se titulaba Sina, pero falé de él ya más veces aquí, es si que falaba de, de los unos y los otros, ¿eh? la nación de los unos y la nación de los otros, dos, dos naciones enemigas, que diven faciéndose más y más poderosos hasta el momento en que, bueno, pues que diven a través de, de alianzas y demás, pues cada una quedaba con, con medio planeta, ¿eh? medio planeta, y seguían, seguían enfrentadas la una a la otra y al final acababa todo en una guerra, una guerra nuclear. ¿eh? Bueno, pues yo estaba leyendo ese un cuanto, cuanto antivilicista, antimilitarista y antinacionalista, si quieres, y por cierto con unas ilustraciones muy guapes que lo que pasa que bueno, lo tengo en mente pero pero no sé no sé quién es la, el autor de las ilustraciones sino no, la el mi amigo Javi que no sé antes si era sintiente no sé si sigue siendo sintiente si sí, llega un saludo eso el mi amigo Javi seguro que lo conocía seguro que ya era Belu ¿eh? y decía meca estoy el autor ya no sé quién bueno yo ya os digo no lo sé solo sé que leyendo aquel aquel libro aquel cuento ¿eh? y llega a tal a tal nivel de abstracción como como no volví nunca y me encantaría volver a, a alcanzar aquel nivel de abstracción de, de daría lo que fuera por volver a meterme de tal manera en un libro que ignorase todo el todo misterio. ya vos conté la anécdota de ¿eh? llegar la hora del recreo sonar la, la sirena que, la, que sonaba bien todos los niños corriendo, gritando y demás y yo no me enteré enteré nada más cuando vino la profesora me dijo, pero bueno que, oye, que tú no sales y entonces en ese momento levanté la cabeza y vi que la clase estaba vacía Esa ¿Eh? ya es ella la primera biblioteca de la que yo de la que yo tengo conciencia eh, también en la escuela, acuérdome, ya más mayor, ya con, con 11, 12 y 13 años, eh, tuve un profesor, en este caso ya teníamos un profesor Para pa cada asignatura tuvo un profesor de, de lengua castellana ¿eh? que bueno pues que también ya era un, una persona que ponía que ponía especial énfasis En que los alumnos agarraren afición a la, a la lectura. Eh, Acuérdome de él, mucho tiempo dije si yo, voy a si mi profesor por excelencia. me tampoco dije que fuera tan eh, tan prestoso ni, ni tan no. Eh, Acuérdome de, de, de cosas muy buenas de él, que, que sobre todo Jeren es el, el intentar meternos por los libros. También me he acordado de alguna cosa mala, como una vez que. ...bueno, pues queriendo... ...queriendo decir... ...lo... Queriendo, ...queriendo expresar... ...lo importante que era ayer... ...a una rapacina... ...una compañera... ...que... ...que no estaba leyendo... ...preguntó... ...y por qué no leía... ...y entonces ella... ...por qué no leía un libro... Y leía ...y entonces ella dijo... ...y porque porque no le gustaba ayer... ...todo esto... ...de explicarnos después... ...porque en ese momento... ...eh... ...a viva voz... ...dijo... ...cayay, callay todos... ...un momento... ...eh... que que que dime esta que no he gustado ayer Ay, yo pienso como ridiculizándola no no llepa tanto para mí eh, yo acuerdo me de, de aquella situación y pasme un poco como como eso que hacían antes de cuando un año tenían y se, se me a se a cama eh, a la mañana siguiente tendíanles tendíanles habían esmechados para que bueno, pa, para hacer como, como burla al leño no para hacer burla, hacíanlo con toda la buena intención, para, para que de esa manera no lo hiciera más, ¿no? pero bueno, pues yo pienso que no llegara, pienso que no llegara el mejor, el mejor método? Y en este caso, pues también pienso pienso lo mismo, no eh, ridiculizar nunca el mejor el mejor método. Sí que me llama la atención, eh, sí que me llama la atención y sí que estoy, estoy un poco de acuerdo con, con él, En que ya casi imposible que a una persona no le guste leer. Otra cosa, ya que, que esa persona nunca en un topara todavía el libro eh, que gusta. Eh, eso sí es posible. Pero bueno, yo oye, pues, conozco muchos casos de personas que no leyeron nunca y que de repente de alguien, eh, que si, que si una persona lectora, pues conociendo los gustos, las aficiones, los intereses, pues da con el libro que eh, que presta y entonces pues de repente una persona que supuestamente no le gustaba ayer coño de repente oh, está eh, pasándolo como dios leyendo el liendo el libro por cierto aprovecho para meter la, eh, la la puya de siempre que llegue mm, unos que se encarguen de que de que la gente no lea de adulta son los profesores de, de instituto los profesores del instituto no sé si ahora siguen haciendo eso espero que no espero que no pero de la misma manera que este paisano que vos digo la escuela en una general básica en que que llamen la primaria animaban a ayer de la misma manera yo acordóme que después los los profesores de literatura en el instituto si una persona tenía El, el deseo incipiente del día de, de gotello que, que lo quitaban y lo mataban pues recomendando el, o sea, el recomendando, no, obligando ¿eh? y haciendo exámenes acerca de libros espantosos, libros espantosos no libros que igual son muy buenos ¿eh? yo que sé, pues la regenta debe ser un pedazo el libro del copón, yo no lo leí ¿eh? yo iba a decir, la película, no, de aquella todavía no lo había pero bueno, a base de ya reseñas y tal, pues el examen El Quijote, el Quijote debe ser un libro, bueno, increíble. Yo leí la primera parte. No, no me dejó ganas de seguir, porque leí la también nada más para pa examinarme. Quiero decir, joder, que eh, yo, mira, yo de aquella no quería el leer los libros que me mandaba el leer, porque, joder, quitábame tiempo para leer otros. O sea que yo aficionado a la lectura, pues, pienso que ya era. Y ya os digo, si había de alguno que, bueno, pues que a lo mejor sí, a lo mejor no, en <ríe> cuanto había aquellos libros que que tan espantosos y con yo manía la lectura, para pa siempre. Pero bueno, oye, en fin, eh, espero que ahora sigan sigan otros métodos, espero que ahora sigan otros métodos, pero bueno. Y aquel profesor, por embargo, aquel profesor de, de primaria que tanto nos, nos animaba, eh, que tanto quería hacernos, él, él decía siempre, o sea, siempre este... esta palabra quería hacer de nosotros unos, unos leones ¿eh? que tuviéramos todo el día leyendo eh, una vez por, por semana llevábamos a, a la biblioteca de, de la escuela ¿eh? la biblioteca del colegio que ya que tampoco nubiera no ninguna maravilla en cuanto a grande eh, al cuarto que era bueno pues un, un aula era la la que oficien de biblioteca y al fondo del aula no sé decimos cuántos metros tenía y hoy, hoy que estoy tan, usando tanto el sistema métrico decimal qué sé yo pues, pues, que tendría 10 metros ah, o más de ancho, no lo sé pero bueno, los únicos libros que tenía ya eran esos 10 metros lineales de ¿eh? estanterías eh, que ya era lo que había, pero bueno oye, digamos un día a la semana allí acuérdame que podíamos sacar tres, tres libros ¿eh? cada vez que que vivimos y eran libros de estas colecciones para para para niños para para mozos y yo que sé pues acuérdome de austral austral juvenil del barco de vapor de, de gran angular allí ¿eh? hay mucho de esas de esas colecciones y después ¿eh? de manera paralela la este paisano una una labor que... que me, joder, es sí que... Eh, no sé cómo facía para meternos gana de... Y bueno, esto facíanlo un poquillín también en el resto de profesores que aún... Uy, pues en su materia y tal, pero de meternos ganas y aficionarnos a, a ir a la biblioteca pública. Y yo acuérdome de, de haber un tiempo en el que iba a todos los alemanes. Y era como de la misma manera que otro queda para... ir a tomar café, ¿eh? Todos los viernes quedaba con los amigos para ir a tomar café. Yo todos todos los viernes quedaba con los amigos para ir a la ir a la biblioteca. Mira tú qué cosa, pero pero qué cosa más prestosa, ¿eh? Como prestaría, como prestaría que eso pasase más. Que la gente en cuenta de quedar eso pues vas a quedar para comer, vamos a quedar para tomar algo, vamos a quedar para tal, vamos a quedar para ir a la a la biblioteca. A mí también, de verdad, a ver lleremos, lo que queremos queremos niños, y, de la que íbamos para la biblioteca, pues aprovechamos también para ir a la, eh, para pasar las a las máquinas. ¿Eh? Es, había los yo tenía tenía que eran que estaban muy enganchados a las a las máquinas, ¿eh? A las máquinas digo decir a las máquinas creativas no dijo los tragaperres, eh, no, que no se confunde nadie. refiero Refierame a las máquinas de de Sugar, de, ¿eh? de de Arcade y de estas cosas. Yo que no sé, pues, al Double Dragon, al, al Street Fighter, al, al Gauntlet, ¿eh? Eh, todos aquellos joguinos que mejor a verlos y, y pasé una, una chorrada de infantiles del de, de copón pero que eran los que eh, yo de aquella yo gastaba 25 pesetes a la, a la semana que ya era lo que gustaba una partida y, y <risa> había los que echaban allí padre eh, de dios gastaban perros yo nada más eso y ya os de la que de la que vivíamos para la para la biblioteca o de la que volvíamos de ella y en la biblioteca al cuarto me mira Andan y dices, acuérdome hasta de un, una de las bibliotecarias, había varias, ¿eh? y, y, y había, al me por lo menos eh, dos o tres, de dos al cuarto me seguro y puede ser que había una tercera, había una que era extremadamente borde, ¿eh? muy borde, muy borde, eh, que estaba siempre con, con el sexto serio, Y, y siempre te ayudaba, ¿eh? Siempre cuando dives a decir, ¿dónde habrás esto? ¿Dónde habrás lo otro? Y a enseñaba tú, y enseñaba a buscar y tal. Pero como que, como que estaba siempre la defensiva. Y era de estas que que pensar que a los niños había que tenerlos a... ¿Eh? A... A, a rechatabla. ¿Eh? Cuídate. Y luego había otra. Madre, al más tarde del nombre. Y era Begoña. ¿Mm? Y era Begoña. Y era una rapacina que... Acuérdame del nombre y acuérdame de, de que era rubia. Mira tú qué cosas. ¿eh? ¿Será verdad? ¿Será mentira? que sé yo? Bueno, en los 30 años que, que pasaron, pues la memoria ya os digo que, que retoca rehace y reconstruye. ¿Qué sé yo? Igual igual no era rubia. Que se llama Begoña, si sí, de eso te todo seguro porque llamabas igual que que una compañera mía de clase. ¿eh? Eh, pone y esa ya era, ya era muy agradable ya era más risueña ya, era, ya me he puesto sin aquella, aquella chavalina y aquella chavalina según los normes de la biblioteca eh, dejaban sacar también tres libros y yo de aquella madre de Dios llegué a los tres libros de la biblioteca de la escuela y los tres libros de la biblioteca pública llegué a, los, a, la, a la semana seis libros por semana hombre, eran pequeños comparados con los que yo ahora pero coño, seis por... seis a las semanas, unos, unos cuantos ¿eh? Son unos cuantos y, y bueno, pues, pues de aquella empecé yo a, a enamorarme de la, de la biblioteca yo había una cosa que facía mucho ¿eh? y que ahora no la fego pues dos, cosas por culpa de internet ¿eh? y sabéis cuál era pues a lo mejor sencillamente Pues un día me ponía a pensar una cosa y yo qué sé, pues entrábame aficiones a esas cosas. Un día decía, pues, pues ¿cómo sería la vida de, de un azteca? ¿Eh? Y entonces me escogía, tipo a la biblioteca y echaba yo una tarde, tres o cuatro horas, eh, buscando enciclopedias y libros es que falaran de los aztecas. Y quien dice los aztecas dice... de lo del sistema solar o o de la fauna de Asturias o entendéis bueno pues yo pasaba tardes enteras en una biblioteca eh, mirando y buscando esas cosas ahora ya no no sé si, si porque soy mayor si iba a decir si porque tengo la posibilidad de mirar en internet no yo cuido que también ya incluso perdí la curiosidad porque en internet pocas cosas miro ¿Eh? Eso que digo tantas veces de, de que lo mejor el que sigue tan fácil fue que pierda valor, que pases de ellos, no sé. En aquel momento ya era complicado, ya era de ir a la biblioteca y buscar. Ahora allí sencillamente, pum, hacer clic y bueno, y a lo mejor lo que topes ni siquiera allí del todo fiable. Allí, coño, pues para pa publicarlo en una. En una enciclopedia, digo yo, que bueno, pues, que fiable sí sería, ¿eh? pienso yo, pienso yo, lo de ahora, uf, qué sé yo, este en la Wikipedia esa y sabe Dios, ahí puede escribir cualquiera que tiene su cosa buena, ¿eh? que, que todo el mundo tiene acceso a, a todo el mundo puede difundir, ¿eh? y, y ya no los hay que, que escollan qué cosas son importantes para difundir y qué no, tú por fortuna, la en en Wikipedia pues buscar información de de la cosa más cutre más irrelevante y más bueno o más digamos heterodoxa que que antes en en enciclopedias no salía seguro que en ninguna enciclopedia te te información sobre yo qué sé pues los escorbuto Bueno, pues en, en la Wikipedia seguro que sí. Digo yo, yo seguro porque nunca me dio por poner escorbuto en la Wikipedia. ¿ves? Pero bueno, supongo yo que, que de algo saldí, si no ya hay otro sitio. Pero bueno, que, que eso que me el aquel tiempo préstame. Otro motivo puede ser porque la biblioteca del fontaña no ya, eh, aquel sitio prestoso que llena entonces. Eh, ahora hay básicamente un, un hiero de, de estudiantes del MIR no tienes casi un desentate, aunque bueno, yo voy teniendo suerte y voy encontrando sitio ¿eh? casi todos los días que voy, pero aquí es difícil porque bueno, está apreñado de, de, de estudiantes del MIR, del MIR y de otras cosas, está bueno, peñado de, de estudiantes, hay un ruido antes que las bibliotecas tienen templos del silencio ¿eh? y que siempre tenías a los bibliotecarios ahí diciéndote eso de shhh, en ¿eh? cuanto levantabas la voz, Ahora eso ya no se lleva, yo cuido que ni nada hubiera, nada de down, ni tampoco otros porque bueno, una vez sí que me metí en la de y había un silencio tremendo, dice yo, madre, qué pasada, que no sé qué, cuando le contaba a un coliesto decía, ¿cómo llevo Silencio en la biblioteca de ay madre, pero tú, entonces, ¿tú ¿dónde fuiste?, Y claro, sí, fuera a la biblioteca de Vilés, pero bueno, cuando abrí, ¿no? A las nueve de la mañana, cuadro que tenía yo que estar ahí y metíme. Pero bueno, puede ser que un, un poquillín después que ya ya hay mucha folicia, mucho tal como en todos, como como en prácticamente todos, ¿no? Y, y yo qué sé, pues... Que no penséis tampoco que, que el tema de las bibliotecas me, me pasó nada más nada más no viejo, ¿eh? eh las veces que... las poquísimas veces, las dos veces que tuve que, que vivir que vivir fuera, eh, también casi lo primero que hice cuando, cuando llegué a los sitios en los que tenía que vivir, eh, y era buscar la, la biblioteca. ¿eh? Eh, cuando estuve viviendo para pa Collanza, ¿eh? Eh, lo dicho, lo primero, y además, era... era invierno, una Collanza que está allí en una meseta, pues, y un sitio, y un sitio frío, ¿eh?, y eh, tal. Y, bueno, pues, digo yo, poques horas de luz también, digo yo, pues, tengo que buscar la, la biblioteca. Y, bueno, pues, ahí en, en ese sitio, en esa villa, no había una biblioteca independiente, sino que había un, un edificio, que ya era la, la Casa de Cultura, la que también asentíamos un, un montón de eh, un montón de cosas entre diez la, la biblioteca eh, no habría muchas horas al día pues me cabría nada más eh, se me fue un poquillo la pinza pues me cabría pelis tardes eh. y, y bueno pues era una biblioteca bastante curiosa para pa ser una para una biblioteca de, de pueblo entre comillas porque un pueblo pero ya grande Y era una biblioteca bastante curiosa y, y al cordón me que se que prácticamente todos los días um, ayer a aquel, aquel sitio al cordón me todo de, del libro que lleve más eh? lleve más pero al cordón me de, sobre todo de de dos, de dos libros que que lleve para allá uno saquelu coño mira no me acordaba creo que sí saquélo de la biblioteca Sí, y es verdad, y es verdad, saqué la luz de la... Coño, pues mira que ya tiene años la, la biblioteca, ya porque de esto fue muchos años. Pues sí, saqué de la biblioteca un, un libro de, de un autor que, que de aquello no conocía de nada y que convirtió en uno de mis autores favoritos hasta que leí más libros de él y, y convirtió en un autor que, bueno, pues que tengo que tengo la promesa de que si algún día me lo, me lo cruzo pues voy a meter un en el güeyu ¿Eh? Por, por capullo, porque yo capaz de lo, de lo mejor y lo peor. En este caso ya era un libro de esos no que fue capaz de, de lo mejor. Eh, titulábase Galaxias como granos de arena de, de Brian Aldis. ¿eh? Una colección de, de cuentos eh, concatenados de, de ciencia ficción que me dejó a look out. <coughs> y después el, el otro libro, ese ¿eh? sí, otro, mira, sacarlo <coughs> Ay, perdona que no me presiona todavía el botón de la tos y pasa lo que pasa. Que decía que el otro, el otro libro sacarlo también de, de una biblioteca en este caso de la del de, la de Fontán y era el, el nacimiento de la República Popular de la Antártida, un libro que, que ahora no soy acordarme del del autor. pero que me, me prestó bastante y era así una especie de m, ligeramente futurista un futuro cercano eh, fue ya prestoso. y a mí a gustó me gustó me eh, y yo cuido que esos dos libros fueron los que los que leí allí allí en el frío eh, en el frío bueno, posiblemente ya era de alguno más eh. pero bueno esos, esos tengo los tengo los en memoria y, y la vez que fui a... ...que estuve viviendo para pa Cangas... ...que tengo allá en Macetu, ...que llegué de, de Pereyí... ...pues pues también... ...una de las primeras cosas que busqué... ...fue la, la biblioteca de, de Cangas... ¿eh? ...que tampoco no habría mucho mucho tiempo... ...muchas horas... ...pero bueno, pues todas las tardes... ...yo iba también para allá... Solo estás igual no porque también eh, el tiempo que tuve allí como tuve más tiempo sí que me colló el sí que me el verano y aprovechaba para andar mucho mucho en bicicleta pero allí hay muchos puertos para pa subir que si Santana que si Santarbas que si el coño que si que si el que vale bueno, también subí para que había unos cuantos y era ya prestoso Pero bueno, pues de la misma manera que me tocaron meses de verano, tocaron también meses de invierno y, y iba mucho a la, a la biblioteca. Una biblioteca en este caso eh, que ya era estéticamente muy prestosa, ¿eh? ya era si es un poquillín lo mejor más pequeña que, que esta otra que vos decía. pero ya era ya era muy presto ya era en un presto estaba en un palacio en un palacio bueno porque ya era también la sede del ayuntamiento y supongo que cuidado que también de la casa cultura y que hacían cosas ahí eh, y bueno pues una de las de las partes una de las alas de de del piso de abajo del palacio pues estaba destinada a ser de biblioteca ¿eh? estaba destinada a ser biblioteca Y yo pues metíame mucho ella ayer, ayer también. En este caso no me acuerdo de los títulos de los libros que allí que allí Cuido que, ay, coño, joder, pues a base de, de, de ponerte a hablar de las cosas, vistes como un recuerdo, hube licita a otro y tal. Pues no estoy seguro del, bueno, y seguro que allí más, pero acuérdome de los de, de largos viajes en autocar. para pa ir a, a Cangas eh, y venir, eh, cuando alguna vez venía y, y iba para allá, eh, al cuerno de estar leyendo la trilogía de Marte de Kim Stanley Robinson. y esa como llegue muy larga seguro que no llegue nada más en el alza que agarraba como mucho una vez por semana y cuido que menos eh, seguramente que, que también también a la, la trilogía de Marte en, en, en la biblioteca de, de Cangas ¿eh? pues, pues seguro que sí y voy a poner un cantar voy a poner un cantar básicamente básicamente porque bueno pues pues porque tengo la tengo la boca seca ¿eh? tengo la, la boca seca y entonces es, pues pienso yo ¿eh? que, que, que igual llega el momento de, de poner un cantarín descansar un poquillín ¿eh? y, y echar un tren ¿vale? para pues, todos esos y todos estos sí mira. a ver mmm, la canción el cantar que voy a poner El, el, el título, celo, ¿eh? pero yo he un cantar que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo ocho versiones del, del mismo cantar. De algunas versiones llegan muy guapas y otras versiones llegan menos guapes. ¿Cuál es el problema? Que no me acuerdo cuáles llegan unas y cuáles llegan otras. Así que miráis, yo pongo vos una cualquiera. ¿eh? Y, y si acierto y de las mes prestoses. Chachi, que en un acierto y que no presta tanto. Oye, pues mira, anda que no tendréis vosotros música en casa, para poner música que vos preste. ¿eh? Sentila, joder, no sé repugnantes. Sigue sintiendo Radio Cuca, Radio Cuca lecha, Sigue sintiendo la radio del queso de un kilo La radio libre de Uvieu A través de la frecuencia modulada en 107.3 La frecuencia modulada valga la redundancia Y con una cobertura, bueno, pues pequeñina Alguien pero, pero, pero, pero, pero, pero Compensada gracias a la cobertura universal En caso de desistir cobertura de internet a el del www.radiocuca.org. Es eh, suponiendo que haya internet, como si, como si estás en Nueva Zelanda, ¿viste? Siéntese, sí, no es igual, Nueva Zelanda, la tierra de fuego, qué sé yo, el, el cabo Norte, fuertes sitios es que están muy para allá. Eh, en esta emisora a través de esos medios el 107.3 o del www.radioqk.org Puedes sentir un ciento de programas en, en, en punto directo, pero puedes sentirlos también en diferido porque tiene 24 horas de emisión. y cuando no hay ningún programa en directo, que ahora bueno, pues estamos un, un poquitín escasos de, de, de programación en, en directo, estoy así, unas veces está petado y otras veces hay, hay muy poco. Oye, pues eh, ahora estamos en un tiempo de esos un poquitín raquítico. Raquítico pa' eh, para pa el tema de. ...de la emisión en directo, pero no pasa nada... ...porque lo que ocurre es que... ...sientes programas de otras radios... ...sientes eh, programas en diferido de, de los que hacemos aquí... ...sientes un, un poqueñín de todo. También ya sabéis que podéis eh, descargar los postcards... ...y sentirlos, la mayoría... No sé si ahora mismo todos Están eh, divididos entre el canal de, de Radio Cuca Que hay en el iVox e eh, Y el eh, bueno, no hay ningún canal y tal Pero bueno, hay gente que como somos un poco rarinos eh, En cuenta de colgar un iVox e Que es el que tiene más más difusión Y en el que tiene más... más fácil que promocionar el programa y tal, pues colgamos un archivo, porque para nos que llevas, pues un tiene publicidad, tiene una finalidad muy guapa, que llega de recoger, y como un museo que quiere recoger toda, toda la sabiduría del ser humano, ¿eh? a mí préstame más, ¿qué queréis que, que vos diga? ...y quería, quería yo hablar de, de más bibliotecas... ...y en The Year... ...oye, joder... Eh, que, ...que soltó un pepinazo el, el rollo este... <risa> pues eso... Que, ...oye, mira, ya curioso... Eh, ...hoy hablando de libros... Eh, ...bueno, ya lo dije dicho 40.000 veces... ...pero la otra vez... ...y curioso que, que teamos sintiendo de fondo... ...que el fondo de este programa... ...la música de fondo... sería la banda sonora de, de la película... El, ...el Club de la Lucha... Eh, Eh, una película que está basada en un libro y, y que cuido que lleve uno un de los pocos casos y si no en el único del que fui capaz de ver la película, la película parece fascinante, maravillosa, una pasada y el libro no fui quien a, uno de los pocos libros que no fui quien a acabar, ¿eh? la mi vida, no sé, creo que podría contar con los dedos de una mano los libros que no fui quien a, a acabar. De fechu, pásame también una cosa, que, que pongo menecio eh, y, y si no fui quien a acabarlo, normalmente agarro otra vez. Eh. Eh, tiempo después, ya me paso con otros, eh, yo qué sé, pues, acuérdame con, con el de artefacto de, de Iron Banks, ¿Eh? ...la primera vez que lo cogí... ...digo, madre de Dios, pero esto que es ...esto no hay que no lo leer, y es muy complicado... ...y, pero bueno, quedé con la espenina... ...y tiempo después, pues... agarrarlo otra vez, y leí un ...y un libro bien... ...bien prestoso, lo que pasa que ya una ciencia ficción... ...pues, pues muy dura... y muy dura, pero yo muy muy prestosa... Eh, pasóme ...también, bueno, con otro escritor... ...de ciencia ficción, de este oxímono... ...que a mí me gusta tanto, que llega la ciencia ficción realista... con Kim Stanley Robinson, cuando empecé ayer, eh, en 2012, tuve que dejarlo, ¿eh? tuve que dejarlo, pero volví a retomarlo y, pues, bueno, lo he dicho, muy, muy prestoso, muy prestoso, ahora estoy enganchadísimo de un, de un libro, ¿eh? que lle el, el nombre del viento, ¿eh? que me lo, que me lo regaló la, la, la mi amiga Lisa, ¿Eh? un saludo para ella que las probabilidades de que sienta esto pues son bueno muy próximas a cero pero bueno y yo <ríe> nunca no ¿eh? yo por pues, saludar nunca no quedo nunca no mal mar bueno pues, pues lo mismo pues costumbre arrancar con él En este caso igual no era por el libro en sí Era un poco por las mis circunstancias vitales en ese momento Pero bueno, pues ahora estoy enganchadísimo con él Y me meto un mogollón de pasiones todos los días Y por cierto que fue el mi otro de Reyes Y la continuación del libro ese Para que veáis Y bueno, pero de todas maneras estaremos hablando de... de biblioteques, no, no exactamente, de, de libros. ¿eh? Estábamos hablando de biblioteques y hago falé de la biblioteca aquella de, de clase. Falé, pues, por supuesto, bueno, la primera de todas, la Biblioteca Uca, la biblioteca de clase, ¿eh? la biblioteca de la escuela, la gran biblioteca pública, Pública de Ubieu. ¿eh? Y faléos de esas bibliotecas eh, de los sitios ¿no? en los que, bueno, pues tuve que... tuve que marchar para trabajar y que lo primero que busqué en esos sitios fueron también las les, les bibliotecas. Yo, yo lo que hay? <ríe> ¿Soy como se diría un, un ratón de, de bibliotecas? Pues soy de esos. Y tenía yo ganas también de hablar pues, una cosa que bueno pues que cuando empezó a difundirse, pues todo mucho, que fueron las bibliotecas municipales del de, de Ayuntamiento de Nuevo. Eso de que cada barrio... no no en todos pero bueno la mayoría de los barrios tuvieran la la so biblioteca eh, y prestóme además porque bueno coincidió cuando yo empecé bueno supongo que ya sabía de antes pero cuando yo empecé a, a ser usuario de ellos eh, que coincidió también con un momento en el que no, no había por qué fuese socio de milenta bibliotecas sino que te podías hacer socio y eres de una y entonces ya eres de y eres de todo eso, ¿eh? y bueno pues coincidió con la posibilidad de, de buscar un, de un catálogo unificado en el que buscabas y, y, curiosamente, curiosamente bueno, o a lo mejor fecho a propósito, muchas veces le, en es bibliotecas estas de, de barrio, eh, pues tenían libros que a lo mejor estaban un en, en una bibliotecona grande. Y entonces, bueno, pues me dónde de estaban y dices por ellos y tal. Y al cuarto me recordó -me -lo, recordó Melú la sintiente María, ¿eh? Eh, bueno, pues una historia bastante guapa de, de cuando estaba yo leyendo la trilogía de la de la fundación, eh, de Isaac Asimov, y, y un, de los, un de los volúmenes que componía la, la trilogía en cuestión, bueno, pues mmm, pues resulta que, que, que no andaba con él, no tenía la biblioteca pública y tal, y bueno, pues se a buscarlo y resultó que en la biblioteca de Ciudad Naranco. ¿Eh? curiosamente una que está aquí a, a 200 metros de, de la emisora ¿eh? Eh, en la biblioteca de Ciudadán Arancó resulta que, que lo había ¿eh? y entonces nada, pues yo fui para allá todo contento y tal y puseme a buscarlo por la asignatura que me, que me decía en el sitio donde tenía que estar oye que no lo topaba, que no andaba con él Y bueno, pongo más mirar en todos los ordenadores de la propia biblioteca, eh, Bueno, a ver si ya que te ha prestado, porque joder, ahora hay uno pasado, dicen todo lo sigue que te ha prestado, sabes lo ahí Bueno, pues pues, pues diceme que no, eh, díseme, díseme el ordenador que está disponible. Entonces, bueno, acerquéme a la bibliotecaria, eh, y dije, oye, mira, ya que estoy buscando este, este libro, ¿eh? Eh, no lo topo en el sitio y, y, y, y el ordenador que, que quitan todos no sé y, y entonces acuerdan me que dice ah pues ese debe debe estar debe estar abajo ¿eh? cuide con fácil historia y tal y, y, y fue a buscarlo y tal y, y traso y me lo mira a la toma lleva lo tal ah, vale bien eh, y digo entonces como llegué que no estaba aquí no eh, llegué si estaba para para retirar digo, coño como para retirar si, si Sí, esto y un, y un clásico, oye, ¿no? muy... Y dicen, Ay, ¿y qué? a ver, como no hay mucho sitio para poner novedades, pues muchas veces los que los viejos que, que no tienen así, que vemos que hay tiempo que no sacaron, que tal, pues, pues los retiramos. Y digo, ah, coño. Oye, y a todo esto, ¿a dónde los retiras? ¿Qué haces con ellos? Y díxeme, ¡qué malos! Y, y, y yo cuido que en ese momento sentí un calafrío por todo el cuerpo, que... que dije pero pero cómo que quemarlos por favor cómo que quemarle libros y, y bueno te explico eso que, que un libro que una vez tuvo catálogo pero una biblioteca pública ya no puede salir de ella ¿eh? no puede salir de ella más que más que en forma de cenices. es ¿eh? una, una cosa una cosa muy triste una cosa muy triste dentro de lo de lo guapo que fue el fenómeno este de les de las bibliotecas municipales que bueno pues que que a mí por lo menos tienen mucha vidilla y ahora por ejemplo ahora tengo trabajo no y gano unos perres todos los meses y como no tengo vicios ni ni tengo placeres tampoco que cuesten perres bueno pues pues el único que tengo que que llega a estar de ese mes en, en cuando en, en libros, ¿eh? pues pues ahora puedo comprar libros. Oye, ya, ya, no, ya si quiero los compro. Pero bueno, yo mientras, mientras mucho tiempo, y ahora también, joder, eh, pues había un libro en el que tenía mucho interés o tal, y buscábalo, buscábalo a través de todas estas bibliotecas. A veces incluso agarraba un, un alza o agarraba el tren para... para ir a para ir a buscar un libro que sabía que estaba en la biblioteca, que veía que estaba en la biblioteca de, de, de la falguera o, o, de, o de Grau o de sí, pues yo apré para el, para el allí, eh. A veces yo cuido que echaban más perros en, en el viaje en tren, que lo que lo mejor me, me costaba un libro en el, en el mercadillo. Y compro muchos libros en el mercadillo, es librerías de, de viejo también. lo que no compraba que casi nunca fue de libros nuevos últimamente he comprado tres o cuatro porque bueno pues lo dicho ahora tengo perros y compro pero de normal de normal no compro los para para ponerlos na na mió biblioteca personal que también tengo una tengo una habitación na mió casa na que les les cuatro paredes hay hay estanterías ¿Mm? Eh, en una de las paredes que llega la más prestosa hay estanterías que llegan del, del suelo al techo y que percorren todo el largo la pared y están llenas de, de libros ¿eh? Eh, en otra de las cuatro paredes pues eh, la estantería esa no llega al suelo de todo ¿eh? no llega al suelo de todo y, y cubre nada más la, la mitad de la pared Eh, en, otra, en otra, en la tercera, ¿eh? sí que hay estanterías todo lo largo, que cubren todo el largo de, de la habitación, pero tampoco llegan al suelo, llena más la parte superior, ¿eh? y, y en la cuarta, pues, pues sí que ¿eh? del suelo al techo, pero... el suelo al techo, pero que a lo mejor, pues pues, no sé si llegará ni siquiera a la cuarta parte de ¿eh? de, de la pared. Y, y en otra cuarta parte, pues hay un, hay una estantería pequeñuca que, que llega nada más, yo que sé, que tendrá un metro de altura. Pero yo igual, yo en esa habitación estoy bien, porque hay muchos libros. Y yo siento muy bien cuando ¿eh? cuando cuando tengo tantos libros, cuando estoy rodeado de ellos, cuando cuando mire, pon de mire, hay, hay libros. Yo, yo... No sé, tíos, de verdad, tienen de algo, tienen de algo. Mira, yo voy a contaros una una anécdota muy curiosa que llegue, eh, bueno, pues cuando cuando estaban contando y difundiéndose eso de, de, de que la ciudad de Detroit eh, con eso de, de la crisis, que bueno, que cerrara todo, que, que, que no había perra panados y tal. y pusieron una foto de lo que era la, la biblioteca una de las de las bibliotecas de, de la ciudad de Detroit y bueno pues la la semilla ¿eh? eh, era bueno pues un montón de, de libros tirados por el suelo ¿eh? en cuenta de y estanterías y era como todo todo el suelo tapizado de, de, de montones de de libros yo según vi la semilla ¿eh? Puso la puso en internet una, una persona. Yo, según la vi, respondí rápidamente. Llevo ¿eh? yo, yo un sitio de estos que te pones en Bellas y tú puedes poner la tu opinión debajo. Y, y, y, y lo primero que, según la vi, no sabía ni lo que era, ni de qué era. Lo primero que pude poner fue: Dios, qué hermosura. Y al poco respondió esta persona, pero como que fue hermosura, pero per, per, mira, si, si no tienen perros ni para mantener la biblioteca y tal, digo yo, ya, ya pero ya que no sé, esa cantidad de, de libros para mí es una pasada, ¿eh? ya lo sé, que vale, que, que sí, que hicieron que, que una lástima, que hicieron ya una yacería, que todos esos libros deben estropearse y, y perderse, y, pero, pero joder. mira, eso fue a mí también recordar también fallece yo aquí, como no iba a hablar de esa, de aquel tiempo en el que yo trabajé en, en la Nueva España y, y como tenía en un, un sótano ¿eh? en, lleno de, de libros libros eh, sin colocar ¿eh? también amontonados, allí sin más unos, unos pel suelo otros prestantes, pero amontonados un sitio tremendamente húmedo ¿Eh? Un sitio tremendamente húmedo y sucio, eh, en el que a mí pasó me de, de, de, ir, a, de ir a coger un. por bueno, yo en cuanto tenía un momentín que podía escapar para pa que el sitio escapaba, ¿eh? y era como si diéramos el, el, el mio requecho de. no sé, el mío esconderite y un sótano, ¿eh? y uf, yo metíme para pa allá, y al acordóme de ir a coger un, un libro, además, me del autor y todo, y era un libro de. de Baltasar Gracián y decir abrirlo y, y desfacése en la mano ¿eh? porque estaban les, les fuelles tan tan húmedes estaban ¿eh? les fuelles tan húmedes que estaban pegadas unos a otros y el papel ya estaba ya estaba medio podre estaba ¿eh? medio podre y, y eso ¿eh? y y uf. al me que pregunté digo oye y ese almacén que lleváis lleno de libros y de explicarome nada allí que muchos autores y muchas editoriales manden de vez en cuando los libros que saquen para que los periodistas hagan una reseña y bueno pues unos veces fallan y otros no y bueno pues métense allí para no tirarlos pero bueno si casi peor que tirarlos tal vez mejor en el en el vertedero no sé Bueno yo cuido que fue la entre, entre aquella explicación y el libro que se me desfiza una mano fue cuando cuando yo llegué a tomé la decisión de que, de que esos libros merecían merecían que, que los salvare, ¿eh? merecían que los salvare. Y entonces, pues pues casi todos los días daba yo un paseo por aquel para aquel sótano. Y, y rescataba de algún de algún de los libros abandonados, ¿eh? para llevarlos para conmigo y siguen viviendo conmigo en na mi casa, por cierto, ¿eh? Por cierto, eh, yo pienso que está mejor en la mi casa, ¿eh? que en aquel sótano sótano húmedo. Para mí para mí no sé, ¿eh? No lo sé. Eh hay algo peor que, que un ladrón de, de libros que, que un ladrón una biblioteca hombre no lo sé cuido cuido que pocas cosas eh no sé toreros carceleros y poco más pero bueno puede haberles algunas cosas pero por embargo como incoherente que soy ¿eh? pues tengo que contaros que yo tengo eh, robado libros en, en alguna biblioteca sí sí, sí. Yo tengo la misma justificación, ¿eh? ¿eh? No, no necesariamente, no necesariamente me la eh, me la comparten otras personas, ¿eh? pero bueno, yo tengo la y de momento pues pienso que, ¿eh? a ver. Yo creo que, el, que el, el principal motivo por el que me parece tremendamente aberrante robar en una biblioteca, no, no el hecho de robar libros. Si los robes en un una librería pequeño que tal familiar, está feo también, no se debe hacer, pienso yo, ¿eh? pienso yo. Pero bueno, en una gran superficie, ¿Por qué no, oye, pues, robes y no pase nada, bueno pues a nadie no le piden. Si te piden, bueno, pues págaslo y tampoco llegue una cosa tan grave. Pero pero en una biblioteca allí diferente, hombre, porque lo que está en la biblioteca está, está a disposición de, de todo el mundo. Y joder, yo acordé más de una vez de ir a buscar libros ¿eh? que supuestamente según el catálogo tab en allí, y cuando comprobábamos con algún bibliotecario que no saben pues me decían eso bueno pues alguien lo lo robó ¿eh? alguien lo robó. Pasóme con con el bueno con un libro que con dos libros que casualmente ahora están en una biblioteca pública. Pasóme una vez con el Mein Kampf de Hitler. Se sí, dijo a qué pasa con el Mein Kampf de Hitler yo quería el yelu, quería ver de qué diva y ¿eh? que contaba el el personaje y ¿Eh? además viera que ella era delgadín que tenía pocas páginas y digo yo, bueno, pues así si, mentirlo rápido eso es lo que dice este rapaz bueno, pues resulta que, que de alguien lo, lo robara tenía una pública pero, pero de alguien lo, lo robara año después reditos sí, y ya os digo, ahora mismo pues hay una hay una copia aquí en la biblioteca Uca. otro libro con el que, que también salía en el, en el catálogo ¿eh? de la biblioteca y era y era el tesoro de los lagos de su miedo, ¿eh? pero que alguien lo robara y, y más. Conocía a la persona que lo, que lo robara, ¿eh? que no lo era siquiera, y era esencialmente un un coleccionista friki y quería tenerlo. Y entonces lo robara y Y para más robar, me explicó el procedimiento y todo. ¿eh? Mientras me lo estaba explicando, claro, yo estaba pensando en varias maneras diferentes de de de de de, de, de, de daño, ¿eh? de mancarlo, de torturarlo humilmente. Pero bueno, al final no hice nada de eso porque todo todo quedó en el pensamiento. Pero bueno, eh, en lo que hiciera y era, bueno, hay que darnos una posibilidad, que ya eh, quedámonos con él, decimos que, que lo perdimos y pagamos, uh, ah, pues yo pagué lo que me pedían por ello, yo quería tener ese libro, y eh, me quedo con tu puta cabeza, bueno, en oye, tal, pero bueno, eh, con todo esto que estoy, que estoy diciendo, ah, por cierto, otro que ahora ya no está, que tuvo una biblioteca y que además ya de esta Eh, pero en esa categoría de libros que digo que en su momento empecé, no fui quien a seguir y que soy tan necio, así hasta que fui quien... Este no me quedó más remedio que, que el hielo, un formato electrónico, eh, un formato que yo sigo considerando fecha de hoy que, que no, que nada amigos no, no furrula, por lo menos conmigo no furrula eh, eso de el hielo eh, en la pantalla, por muy mi voz que sea, eh, eh, eh, eh, Pero bueno, sí que hubo un, un libro que, que el IEI porque porque no me quedó otro remedio, porque no lo conseguí de otra manera. Y entonces, bueno, pues oye, mira, en antes, a ver, ojalá lo tuviera en papel, pero no lo tenía, pues no me quedó otro que el Yeyei, el Yei de del Instante Aleph, ¿eh? de, de, de Greg Hagan, ¿eh? un autor australiano, si no me equivoco, de, de ciencia ficción también, de esto que me presta a mí tanto. Y bueno, pues sí también desapareció de la biblioteca del, del Fontán. ¿eh? Desapareció Bill 20. Bueno, pues con la mía incoherencia, tengo que deciros que yo también robé en biblioteques, pero en bibliotecas muy particulares. Y cuando digo bibliotecas muy particulares, estoy diciendo biblioteques donde eh, hay personas ¿eh? que de una manera totalmente legal y permitida pueden robar los libros, no lo llaman robar ¿eh? ellos llámenlo llévalo en préstamo pero no devolverlo ¿eh? y ellos no tienen plazos que ya que no tienen por qué devolverlo pueden llevarlo para casa y quedar con ello que son las bibliotecas de la universidad las bibliotecas universitarias eh, en las bibliotecas universitarias los profesores tienen la prerrogativa ¿eh? uno ¿m? de que ellos pueden pedir libros para que, pa que la biblioteca los compre ¿eh? ¿Mm? tienen tienen esa prerrogativa otro otra prerrogativa ya que cuando esos libros que ellos pidieron lleguen en antes siquiera de pasar por la biblioteca eh, bueno pues pues van a ellos ¿eh? ellos si quieren llévenos por la biblioteca o si quieren se los queden para ellos ¿eh? ¿eh? Y, y luego mires en el catálogo de la biblioteca y, y a ver ahí está en el catálogo ¿eh? Pero vas a preguntar y Albert te cae y dice, no, tiene un no sé quién, el, el catedrático este no sé quién, ¿eh? y quedó con él. Entonces, pues bueno, pues que dices diga. Yo en ese caso, ya os digo que una cuestión eh, ética y moral que tengo muy discutido con estas personas, eh, pero yo en ese caso veo en el, en el derecho de que en antes que lo lleven ellos, ¿eh? llevo lo yo, sí. Así na, así Allí. Claro, dicen otros joder, pero eh, a ver, que son también lo mismo que en otras bibliotecas, son, son libros que están allí a disposición de, de otras personas. Y, y vale, está muy feo que los profesores marchen con de algunos, pero si tú para arriba marches con más, ya tienen tienen razón. de hecho hay mucho que en un robo en bibliotecas universitarias tampoco eh tampoco vayas a pensar no llegue que llevar una docena de libros de bibliotecas universitarias digamos en mi casa tengo tres sí me parece que son tres a ver diccionario uno que lle un diccionario otro que lle una dos que son gramáticos sí me parece que no coño uno dos a coña igual son no más son dos Ah, pues vaya, vaya el ladrón de mis collones que soy, nada más. Con los libros marché. Bueno, anda, pero tal goya algo. No, y que de verdad, una vez a más que, que tuve yo la eh, tuvi, tuvi yo la experiencia de, de oír una conversación entre profesores que, que bueno. ¿eh? que me puso bastante malo y que fue la que me decidió a ser un, un, un ladrón de bibliotecas universitarias Que ya veis que al final nada, porque <risa> echando cuentas a Jorra no resulta que nada más tengo dos. Pero bueno, en fin, eh, podría tener más. Eh, lo que sí tengo ya muchos sujetal libros que, que fui chorando de bibliotecas, de bibliotecas eh Pero bueno, que conste que también en ese caso fue, hubiera los comprado, pero no los había la venta, no se había a la venta. Bueno, sí, había los... En, en alguna papelería muy fina y costaba en la de Dios cada uno. Digo, eh, tampoco yo plan, joder, yo tengo que sujetar los libros de la mia propia biblioteca, pero tampoco llegue cosa de, de, de, de echar aquí el, el sueldo de aquella. Podría decir el sueldo de un año y yo cuido que no un... mentía, mentía, pero pero bueno, la conversación que os digo que presencié fue la de estar yo en una tutoría, en un despacho de una profesora Eh, Llegar a otro profesor y decir, oye, le dije a la, a, la, a la mujer esta, oye, ya me llegaron estos libros que, que pedí para la biblioteca y tal, no sé qué, que estaba esta interesada. Y entonces respondió ella, bueno, nada, pues eh, avísosme cuando los lleves para allá y saco los yo. Y dijo él nada no creo que los lleve, porque total, ¿a quién iban a interesar? Son libros que pedí para mí. Si, si alguien los quiere, que, que venga, pedímelos a mí, ya ya veré yo si... Sí. Y ahí los dejo yo. Oye, me cago en tu puta cabeza y, y cuido que ese día... ¿eh? Ese día decidí yo... <risa> decidí yo... Eh, robar... Robar libros de, de la biblioteca que son necesitarios, porque, a ver... <risa> para el caso ¿no? Nun vos paez, que... Bueno, yo, yo pienso que sí, que José ellos, ellos roben ¿eh? de una manera totalmente, digamos cómo lo podemos cómo lo podemos decir de una manera ilegal, ¿eh? Ellos roben de una, de una manera ilegal, pues pues yo robo de una manera eh, ilegal y, y, y no me no me corto un, un, un pelo, ¿no? Sí, porque yo pienso que no tengo ¿por qué? Check that. I represent South African culture. In this place, here a lot of different things. Blacks, whites, coloreds, English, Afrikaans, Khoza, Zulu, Vataka. I'm like, all these different things, all these different people, talked el one person Oye, cantar de verdad que está guapo, empieza así un poquillo en tal porque y el discurso de este paisano, pero después está guapo, ¿eh? Sí, joder. Gotcha said so I do it. Poor, with faces like a stalker ninja It's hard core. Being cut so deep, feel no pain is not sore Don't ask for cocoa, you get what you asked for I'm like a wild animal in the corner Waiting for the dawn, trying to get through the knot Just a man with the will to survive my blaze Swing free, decapitate a hater With amazing ease This is not a game, boy, don't play with me I work my mark. saber Like a wild fucking savage from the dark side Danger, yin to the yang Totally high tech ninjas, motherfucking big in Japan. I've seen the future, but I've never got nothing in my hand. Except to make a microphone, big dreams, and a plan. Fire talking, skywalking like a ninja. Luck. The coolest song I ever heard in my whole life Fuck all of you who said I wouldn't make it They said I was a loser They said I wasn't no one They said I was a fucking soccer But look at me now All up in the interweb Worldwide 2009 Futurista Enter the ninja Yo Landy Busser DJ Hot yeah. you fucking art It's my name. I'm a ninja! I am your butterfly, I need your protection, I a ninja! need your protection, I'm a ninja! Yo, I'm a ninja. Yo, I'm a ninja. Bueno, aunque ahora mismo tendría que decir eso de que sigue sintiendo Radio Cuca, sigue sintiendo Radio Cucaracha y que sigue sintiendo Anedonia, bueno, pues voy a decirlo, porque lo tengo que decir, pero también voy a decir que, bueno, pues que este programa eh, tiene, que, tiene que acabar, tiene que acabar, porque, joder, oye, eh, todo lo que empieza tiene un final. Eso de quien ya era así cantar. Ay, eh, era de... ¿Cómo se llamaban estos? Los rebeldes, me parece. <risa> y era de eso, no sé. Eh, si fuera otro día y tuviera más gana pues buscábamoslo en el YouTube y poníamoslo. Pero bueno, con eso. Con, hoy no tengo ganas, coño. O, o ese otro de. de. ¿cómo se llama en estos? Medina Zara. Todo tiene su fin. Todo tiene su fin como ella. Bueno, eh, que no soy yo bueno, bueno cantando. Eh, nada, sencillamente deciros que, que bueno, que, que como siempre, como todos los hermanos, una, una pasada, una pasada estar aquí. Eh, muy muy muy contento y que eh, bueno, pues eh, perdonad eh, que, que ahora no topa así. y esto fue lo, lo, lo que yo quería lo que yo quería poner que, que no llega otro que esto para pa deciros que, que bueno que muchas gracias eh, por sobre todo a, a macetu a maría son las personas que tuvieron esta noche en el chat Un agradecimiento enorme también para toda la gente que estuvo sintiendo anedonia y a través de cualquier otro, otro método. Y un saludo a toda la gente que lo sienta cualquier otro día que venga en Alantra, que no sea el 12 de enero de del 2017. Eh, ya sabéis, como siempre os digo, eso de que no me ya Al al que canta el, el rollo este quieren meterlo para pa allá, por la apología del terrorismo y de la violencia y. y todas estas cosas que, eh, que la allí mordaza esta que sufrimos en el reino de españa eh, eh, pues lleva a que no podamos decir casi nada pero bueno mmm, yo cuido que de los que sentéis en edonia y yo mismo no convencional vamos a seguir diciendo cosas eh. no sé si nos llegarán a coger algún día pero pero esperemos que no que no que no nos que no nos collan a vosotros que tenéis cuidado que no nos collan vale que no me entre yo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 Guarda la verdadera historia Cuanto más arriba y, y más, más atrás, atrás Mira y verás, verás Cómo te sorprende el poco disimulo Con que todo el mundo Cambia de chaqueta gabardina, chandal Pero, pero nunca de gallumbo Si todos a una pisándote la chepa Arrampla, Trinca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 Que no te toca, que no que no te toca, que no que no que no que no que no que no